E Amém. Go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 Te encantarán. Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Diciembre 21 maestro, ya va a ser Navidad, sí, Nochebuena. Ya ha casi. ¿Habrá regalos este año? Yo pienso que sí, llega Santa Claus, el niño Dios, perdón. <risa> pues que llegue quien llegue porque sí. nos deje algo, ¿no? Fíjate, antes que, que nada quisiera comentar el hecho de que el, el domingo pasado... Estuvimos en un evento, un grupo de baile que tuvimos la fortuna de aquí entrevistar a uno de los organizadores que es eh, Guillermo Huense, que si nos escucha, pues lo saludamos con muchísimo cariño. Uh -huh. Ellos son un grupo que se llama Intensos y vaya que son bastante intensos. Ellos hicieron una una una actividad ahí de un baile ahí en la academia y estuvieron bailando como desde la una de la tarde a las nueve de la noche sin parar. Y se, a mí se me hizo una cosa extraordinaria. Porque llevaron mucha comida, ellos nomás comen y bailan. Literalmente, yo no vi que ni siquiera tomaron bebidas embriagantes casi. No. Porque su pasión es el baile. Y eso, la verdad, contagia. Y nosotros estuve, estamos muy agradecidos de que hayan tomado en cuenta el espacio para re realizar esa actividad. Y, y, y esperamos que sea recurrente. Ojalá que sí. Ajá. Hace falta... Eh, La verdad es que han estado haciendo tiempos difíciles, este diciembre llegó con todo a llevarse a la otra vida, uh -huh. a mucha gente conocida, uh -huh. cercana, uh -huh. entonces ay, se está poniendo complicada otra vez la... La cosa de las emociones, entonces pues hace falta bailar, hace falta bailar. bailar. ¿Sí? por eso el día de hoy les trajimos pura musiquita y así como, como preparando para, para ese día de, de celebrar que tenemos vida, de celebrar que estamos con la familia, eh, que tenemos amigos vivos todavía, que estamos aquí. Pues les trajimos ahí una selección preparando algo de lo que vamos a hacer ya en enero, ¿no, maestro? Sí, hay que vivir para contarla. Exacto. Eh, ahorita estuvimos escuchando a. La 33. La 33. Nosotros tuvimos la, como comentario, tuvimos la fortuna de en una de las ediciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de Guadalajara cuando fue invitado de honor el país de Colombia, eh, ellos trajeron como espectáculo al, a la. O al sea, el foro principal de la, de la Expo Guadalajara, donde es el Cucurucho, y trajeron a la 33. Uh -huh. entonces, tuvimos la fortuna de estar en un concierto de la 33, y este, no tuvo costo. En ese entonces no tenían costo. No, no sé si hoy los tengan, pues. Algunos y otros no. Los eventos, los, sí, los eventos no. ahí en el Cucurucho. Pero en esa ocasión, no sé cuántos años estamos hablando, unos 10 años. Uy, fácil, maestro. Ajá. Entonces tuvimos la oportunidad de estar ahí en un concierto con un, un bando, ¿no? que era la, la que es la 33. La verdad es de mis orquestas favoritas. Eh, la, son muchos músicos muy bien acoplados unos entre otros. Eh, la forma en la que ellos surgieron, pues, demostró que tenían ganas de, de, de dedicarse a esto de la música. Eh, esta primera canción de, de la 33 pues es, es la que los define es la que te muestra quién es la orquesta pero pues antes de platicar más qué tal si escuchamos otra maestro adelante a ah, ah, tú me dijiste que el día de hoy tenías ganas de escuchar algo así como bugalú no sí. ah bueno porque estamos preparando un programa referente a eso pero que hoy andas así como con ganas de Sí. Entonces vamos a darle gusto al maestro Y le vamos a, a mandar a sus oídos Algo de Bugalú Te traje dos cancioncitas que tienen que ver con eso Y la primera de hoy se llama Anis Bugalú uh -huh. Espero que te guste, es algo que ellos lanzaron Aproximadamente en el 2010 Con cariño Para Anis Bugalú Cuando yo te di mujer, aquella tarde que solía pasear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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Ya volvimos, maestro. Bueno, aquí me hicieron una aclaración que ese concierto lo escuchamos no en la expo, sino que hubo una extensión de la FIL y en esa ocasión fue en la explanada de las Américas Y en la Basílica de Zapopan Exactamente Órale. Que por cierto el piso ahí estaba tremendo Horrible para sí. bailar Llegamos todos cansados con la suela de los zapatos Desgastada Ajá. <risa> Pero el bailongo estuvo tremendo sí. Son una gran banda La verdad es que eh, el, el tiempo que, que duraron Porque ya no se llama la 33 uh -huh. eh, Pasó a ser la excelencia La excelencia eh, Pero este, este tiempo de, de la 33 La verdad es que hicieron muy buenas cosas, después también pero con, yo no sé exactamente por qué hubo ese cambio de, de nombre, pero bueno ellos son colombianos y traen todo ese sabor a mí en lo particular hay varias, las orquestas cubanas de música latina me gustan porque son, son como alineaciones bien profesionales sí. que tienen un sello bien característico ahorita hablando de la 33 también me hace recordar un poco la, la, la, a Diego Galé y la orquesta, sí De la, de la orquesta de Galé uh -huh. lo luego, luego dices, ah, son sí, los Galé Sí, es que tienen un, <risa> eh, un sello. Como un distintivo Ajá. Exactamente que, aunque no estés Escuchando la voz, el, el simple Inicio de la melodía, sabes De, de quién vas a escuchar Y algún. también el grupo Nietzsche Exacto, o sea, tiene una característica que es Grupo Nietzsche, por sí. los músicos, incluso antes de los cantantes. Todo pero ¿sabes río? qué? Esto sucede como mucho en, en estas formaciones de orquestas, ¿no? Como, como muy distintivo, porque por ejemplo, te vas a, unas, a una voz sola, que es Marc Anthony, pero esa orquesta que él carga a todos lados y que es quien le hace el trabajo musical, también es como muy identificable. Ajá. Entonces, pues sí, como que es este trabajo que, que logran entre estos músicos bien tan profesionales. acoplados. Sí, sí, sí. Pues mira, la, la 33, como bien dices, es una orquesta colombiana de salsa. Ellos se fundaron en Bogotá en el 2001. Y esto fue porque los hermanos Santiago y Sergio Mejía, ellos tenían como este gusanito de querer ser músicos. Eh, de hecho, yo sé que ellos donde ensayaban todo el tiempo era en la casa de su mamá. Uh -huh. Entonces, pues de ahí nace el, el traerse a, a más amigos, a formar parte de, de esto, ¿no? Eh, ellos, un, un dato chistoso que el nombre de... de La agrupación lo tomaron eh, de una calle, que es la calle 33, en Teusaquillo. una de las localidades del distrito capital de Bogotá, donde la orquesta hacía sus primeros ensayos. Uh -huh. Entonces, como que no se fueron a... No se metieron en problemas. Exactamente, no se fueron a algo difícil, dijeron, aquí ensayamos la 33, perfecto. ¿Dónde uh -huh. se juntan? En uh -huh. la 33, 33, ¿no? Entonces, para ellos es algo como muy significativo uh -huh. este nombre, porque siempre les está recordando su origen, sí. ¿no? Pues una más, maestro. Avanti. Fíjate que... Eh, algo muy padre que, que yo les veo ellos eh, intentan siempre mezclar muchos ritmos en, en esto de, de la salsa que ellos hacen eh, tienen mambo tienen jazz tienen paso doble y me encontré qué crees maestro ¿Qué? una cumbia oh. buenísima yo sé que te va a gustar por eso te la traje se llama arroz con coco uh -huh. vayanle bailando chicos <risa> Maestro. Muy buena la maestro. ¿A poco no? Está, está buenísima. Han hecho ahí dos, tres intentos de esto de la cumbia. Y la verdad es que buenísimo. Y, y cuando ellos, yo me ya sabes que yo siempre me voy mucho a, a, a los videos, a analizar. Y la verdad es que se nota que a ellos también les gusta mucho la cumbre Sí, su cara. Antes de que se nos olvide, hay que mandar un saludo a nuestros asidos radioescuchas en la ciudad de Gotemburgo, en Suecia. Sí. Ellos antes de dormir, bueno, ahorita ya están casi, casi por dormir, siempre nos escuchan a, a Mariana, a Oscar y a Vale, desde luego. A, a nuestra corresponsal más chiquita del universo Sí, que se encuentra en Suecia, ya casi por dormir Ya, ya está en eso Pero escucha dice. Sí, ya está en eso, dice que escucha sus saludos y luego ya se puede ir a dormir <risa> <risa> Pero el día de hoy va a escuchar su podcast, así que bueno, ya mañana ya nos dirá mm. qué le pareció Ajá. ¿Eh? Pues qué más maestro, un Bu poquitito que nos digas el bugalú, no profundices mucho Bueno, lo que pasa es que el bugalú, uh, a mí me interesa, porque bueno, es un ritmo que les va a gustar cuando lo escuchemos, eh, es un ritmo que precede a la salsa, porque la salsa es de los setentas, o sea, cuando entra en auge fuerte, y el bugalú es de los sesentas, sesenta mm. y tantos. Y el bugalú es una fusión entre eh, la, la, la música latina, o sea, como hay una hay un crisol de, de ritmos en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, Es una fusión entre el, eh, el soul, el rock and roll y la música afrocubana. Sobre todo el son montuno. Entonces hay una, hay una fusión ahí de esos ritmos porque ese crisol de, de identidades se surge ahí en la gran manzana y, y, y surgen esos, esos eh, ritmos, ¿no? Uh -huh. ¿no? A lo mejor no duró muchos años, pero el, el ritmo ahí está y es muy identificable. De hecho, Willy Colón, cuando empiezan ellos a tocar, ellos eran una orquesta propiamente de bugalú. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, no quisiéramos profundizar, bueno, porque después queremos hacer un programa donde expliquemos esa fusión, de dónde viene el soul, que es una es una fusión entre el, el gospel de las iglesias pentecostales de los afros y, y el, y el ritmo and Blues. Pero bueno, eso es, es, es todo un temazo eso interesantísimo es, sí. de cómo hay fusiones desde las cuestiones religiosas sí. y la música y el baile. Sí, porque todo eso de, de las iglesias Pentescos que es el pentescostes, es un rollo bien interesante. Pues ya lo trataremos en Que tiene en otro que ver programa. incluso con la rueda de casino. ¿eh? Oh, my God. Ay, ah, ya, se extraña bailar rueda de casino rápido, Ajá. ¿no? Es, es una forma de jugar... Eh, es una forma de desestresarnos. Y bueno, ya esperaremos enero eh, que todo esto vaya mejor. Estábamos platicando el día de ayer tú y yo que cómo es que aquí en, en Guadalajara, pues propiamente que, que nosotros vivimos aquí, Para estas fechas navideñas hay aglomeración en las tiendas, uh -huh. eh, las calles están llenas de carros, estamos circulando con estrés, con esta efusividad de comprar, comprar, las tiendas están a reventar, Eh, y no estamos pensando o estamos dejando de lado en que todavía estamos en pandemia. Uh -huh. eh, si nos están manejando un semáforo verde es precisamente para esto, ¿no? Para que nos demos chance de ir a las tiendas y comprar. Uh -huh. Pero eh, creo que no nos estamos poniendo a pensar que probablemente venga después un semáforo rojo y la posibilidad de que haya un incremento. de casos de contagios otra vez entonces es, es es triste porque ahora sí que se nos olvida cuando nos conviene o cuando no nos conviene no según como lo queramos ver de hecho una manera de mirarlo es porque en la comunidad económica europea y sobre todo en los países escandinavos ya tienen un, un, una restricción y eso que ahí los casos no son alarmantes muchos no nada que ver pero pero tiene que ver con esa cultura del de preservar la vida no sí y de, de, de ser conscientes de ello Sí eh, nosotros conocemos ya varios casos de personas que sí han estado contagiados de COVID que lo superaron y, y sí su conciencia se volvió un poco diferente ¿no? pero uh -huh. pues, ¿por qué tenemos que llegar a los casos más complicados? claro, a veces eh, ha habido gente que se ha contagiado pues no por estar en, en lugares eh, llenos de personas sino te tocaba ¿no? en algo que Sí, así no como, te diste ni cuenta. Así como también hay gente que no se ha vacunado porque hablan de una conspiración y que, bueno, pues total, no son putos de vista, pero también es otro problema. ¿eh? Sí, nosotros los invitamos realmente a, a reflexionar sobre este caso porque aparte de cuidarnos... nosotros estamos cuidando también a los, a los demás o en el caso de no tomar esta opción que te dan como una vacuna, un simple piquete, pues estamos descuidando también a los demás y estamos poniendo en riesgo a otras Mira, personas. Ahorita yo tengo un caso conocido de una persona que está muy grave de, de COVID y ella manifestaba que ella se protegía con cadenas de oración. Dices, bueno... complicado. Sí, es muy complicado. Sí, yo creo que son dos cosas distintas. Eh, Dios alguna vez dijo ayúdate que yo te ayudaré y pues ah, no, en este nunca caso. Lo dijo, pero ya es un... Bueno, pero digamos que sí, entonces sí. en este caso eh, te mandó las vacunas, ¿no? Sí. Para que te ayudes o al menos para que tengas como esa tranquilidad. Sí. Exacto, pero bueno. Eh, respetamos a quien lo quiere hacer a quien no lo quiere hacer, pero invitamos a, a que todos seamos conscientes si no te vas a vacunar, bueno, por lo menos ten más cuidados ¿no? para no contagiarte felicitamos a todos aquellos que no se habían querido contagiar y digo, vacunar, perdón y ya de repente tomaron la decisión de sí hacerlo, que bueno eh, hay lugar para todos todo el tiempo ya vemos algunos que estamos esperando el refuerzo Entonces, pues, aquí estamos, ¿no? Intentando sobrevivir. Uh -huh. Vamos a escuchar un bugalú más, sí. maestro. Se llama Qué Rico Bugalú. ¿Ah? ¿Sale? Sí. Vamos. Vamos. y no recibí, sino solo desilusión. Pero pocas hablan de la rumba y del sabor que te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 Ah, ya nos platicarás de eso después. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Oye, pues fíjate que, que esta agrupación de la Orquesta La 33, eh, ellos, bueno, todos los miembros estuvieron ahorrando dinero. O sea, fíjate cómo cuando de verdad tienes ganas de hacer algo, no te esperas a que, a que llegue alguien más, ¿no? Ah. Sino que te pones en acción. Ellos tenían presentaciones en bares y clubes nocturnos eh, de ahí mismo, de, de Bogotá. Entonces, eh, ellos deciden que quieren grabar un disco... pero no había el recurso económico, ni era tan sencillo llegar y decirle a alguien, oye, tengo talento, ¿me quieres grabar? Pues los mandaban por un tubo, ¿no? Entonces, ellos lo que hicieron fue que con estos trabajos que tenían, ahorran dinero lo suficiente y pueden lanzar su primer álbum en el 2004. O sea, realmente no son tan, tan viejos como otras agrupaciones. Eh, en el 2007 lanzan su segundo trabajo, que se llamó Gózalo. Eh, en el 2009 lanzaron uno que se llama Ten Cuidado. A mí esa canción es de mis favoritas para bailar. Es así, súper rápida, rápida, rápida. Eh, en el 2013 lanzaron eh, Tumbando. Tumbando por ahí se llama el nombre, es el nombre completo del disco. Y la verdad es que todos muy buenos álbumes, ¿no? Sí. ¿Sí te gusta? Sí. sí. <risa> ¿Por qué tan serio, maestro? No, estoy escuchando, estoy atento. Ah, bueno. En el 2016 lanzaron su quinto álbum y se denominó Caliente. esa canción te la traigo uh -huh. quiero que la escuches antes de seguirte diciendo cuáles otros discos uh -huh. tienen eh, yo quiero que me digas ahorita que, que la escuchemos si esto es un cha cha cha uh -huh. o son mis nervios uh -huh. te parece se llama caliente <risa> Oye, mamá, con esa cinturita que quiero yo agarrar. Agarraste mi atención y ya pusiste a latir mi corazón, mamita, ya bailar. Cada parte de mi cuerpo quiero negra, que pongas tu a vibrar.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 A ver maestro, es cha cha cha o no es cha, -cha, -cha? Técnicamente es muy rápido para hacer cha, -cha, -cha. Sí, y eso es no, cansadísimo bailar. Exactamente. Baila. Y aparte no tendría la la de la, la, la, la orquesta uh -huh. como una charanga. Ah, o sea, okay. Técnicamente las las charangas uh -huh. es lo que los lo que ejecutan el cha cha cha clásico. Ah, ¿ok? Que la charanga, que es la charanga la francesa. Si te fijas cuando escuchas un un cha cha cha cha clásico está el tiempo de la flauta sí. y el tiempo del violín. Sí. Y aquí no tienen ni violín ni flauta. Ah, ok. Y, y la técnica del baile del cha-cha-cha, Enrique Jorrín la crea porque el danzón era muy rápido. Perdón. Muy lento. El mambo era muy rápido. Ah, uh -huh. Y el danzón era muy, muy lento. lento. Entonces, como la, la evolución de las músicas, afortunadamente son en función del bailador. Sí. Entonces, y, y se creó un ritmo... Intermedio que no fuera tan rápido ni fuera tan lento y se creó eh, que Jorge creó el cha cha cha. Quiero entender que es algo así como, o sea, no quiero solamente dar conciertos, quiero que la gente se levante a bailar cuando esté escuchando mi música, ¿no? En, en, en, lo, en, el, en el ambiente latino la intención es que el, el bailador, uh -huh. o sea, se tiene que cumplir esa esa, esa ecuación sí. entre la música y el bailador, porque ahí hay una conexión. Sí Entonces, en, eh, por eso en las orquestas y los músicos en, en, en América Latina van creando ritmos y haciendo la música de acuerdo al bailador. Ah, que de repente, eh, cuando se crea el, el en el danzón eran unas figuras que el danzón viene de La habanera pero es un ritmo pues más lento porque también del minué francés de parejas cerradas. Fue la primera en las primeras porque antes no se podían agarrar uh -huh. en posición cerrada. pero los ritmos eran muy lentos, entonces el bailador decía es que yo quiero que poquito, Algo, más, poquito rápido. más rápido, entonces ya cuando se crea el danzón eh, tiene una estructura también bien clásica, pero al último, en el último meten el, el o sea, la, donde rompe la rumba, sí, sí, es sí, es donde entra el son, el son el montuno, sí, entonces sí. está la, la entras en el danzón te fijas eh, entran los estribillos y luego entra el tiempo no sé del clarinete. se terminan son tantos compases donde el bailador ejecuta los compases uh -huh. y luego viene otros otros dos estribillos y luego puede venir el tiempo de la flauta sí y luego vienen otros dos, dos estribillos iguales y puede, y puede venir ya el montuno sí entonces bueno los que los que son bailadores de danzón pues bueno ellos ya saben pero los que no se lo pueden identificar porque se fijan al último en el danzón como que se alocan sí ah pues es cuando <risa> entra el montuno Sí, es donde, como dices, ahí te sueltas la greña. Sí. Entonces, pero aún así, para unos bailadores, diciendo pues es que eso está muy lento, hermano. Como dicen los colombianos. Entonces, ahí eh, se crea el danzón mambo. Ah, ok. O sea, siempre entra lo del danzón por dance, uh -huh. por baile. Si sí. digas, ahí está la implicación, incluso en el nombre. Entonces, crean el danzón mambo, donde en, en, la, en, la, en la parte del, del monte 1 le metieron velocidad. Y Sí. hermanos López, pero después hay bailadores que dicen, no hermano, eso está muy rápido, <risa> sí. entonces fíjate cómo todo es en función del bailador, Ay, qué entonces bueno. de ahí ya se genera un nuevo ritmo, Enrique Jorge Rín, que es el cha-cha-cha, pero ellos, ellos con una formación de una charanga, Porque también la formación de los músicos te da qué es lo que van a ejecutar. Puede ser pues, los soneros que necesitan nomás el 3, eh, unos bongoes, los palitos eso, los toc, toc, toc, toc, y la guitarra y dale. Sí. Ahí está ya la, la formación de un sonero. Es cierto. Y ya te vas a, una, a un septeto, a, a un, a un, hasta un combo. Sí. Que es combo así, guau, wow, ¿no? Y, y el chacha y, y el -cha con una charanga. El gran combo, me acuerdo. Ajá, el gran combo. Y, y el chacha -cha con una charanga. Ah, ok. Bueno, fue como un intento entonces. Ajá. Eh, digo, bastante bien acomodados los sí, compases, sí, sí. ¿no? Entonces, sí es cierto que si lo quisieras bailar como chachacha -cha -cha, es tremendo. Alguna vez yo lo he hecho en clase. Y sí funciona. Ah, no, pues se les hace duro el chamorro. <risas> Terminan el cansados, sí, pero sí. felices. Pero digo, pero se evitan al angiólogo, porque no les van a salir varices. Exactamente. Oye, pues vamos a escuchar eh, otra cancioncita de ellos. Bueno, te iba a hacer el comentario. Este álbum de Caliente lo lanzaron ellos para celebrar sus 15... Años, uh -huh. su quince aniversario, así como nosotros. como nosotros acabamos de celebrar. Y luego, ya más reciente, en el diecinueve, presentaron su nueva producción musical, se llama Si Tú Quieres Salsa. Ese ya después se los vamos a presentar en un programa más especial de ellos. Eh, se destacan porque siempre han estado ellos en eventos internacionales, o sea, aún a pesar de, de que ellos sí vienen así como eh, en modo luchón, mm. de que les, le, le echaron pues todas las ganas del, del mundo desde el inicio, que estuvieron muy bien plantados sobre la tierra, Con lo que necesitaban hacer Pues lo han logrado y son reconocidos Internacionalmente sí. ¿no? Entonces bueno, te voy a poner otra Cancioncita Que a mí me gusta también Bastante, se llama Si tú quieres salsa eh, Precisamente de este Álbum que te estoy comentando Que es el más reciente Ya después presentamos el álbum completo Pero yo el día de hoy Quiero ponerte esa Así que Rápido. vamos a bailar maestro vuelta, maestro. ¿Cómo Estamos eh, intentando aquí organizar las clases de, de la noche, mm -hmm. ya solamente nos queda hoy y mañana, y en eso estamos con los alumnos, mm -hmm. por eso me agarraron distraída. Sí, no dejen de bailar. No, no queremos que dejen de bailar, chicos, ojalá eh, hacemos la cordial invitación para que todos vayan el día de hoy A clase, ya mañana entendemos por qué tenemos algunos chefs en la clase de mañana, entonces eh, ellos ya no pueden porque ya a partir de mañana de hoy creo que ya están trabajando sí. en entregar sí. cenas y, y cosas así, entonces eh, esperemos que puedan, los invitamos para que puedan el día de hoy, ojalá que sí. Y pues les mandamos saluditos. ¿Sí? ¿También te a saludar? ¿eh? Sí, quiero saludar, bueno, en especial eh, dos quiero quiero mandar. Aparte de agradecerles a todos los que nos están prestando sus oídos. Eh, nosotros tenemos una fiel seguidora que se llama Citlali mm. Y el día de hoy es cumpleaños de su mamá. Entonces, le mandamos saluditos muy especialmente a ella y que cumpla muchísimos más. Uh -huh. Y también le vamos a mandar saludos a alguien que lleva por nombre Alberto Rodríguez. Ah, Tiene nombre de diseñador de, ro de ropa, ¿no? <risa> sí, de hecho. Eh, le mandamos saludos. Parece que, que la vida nos está... Eh, queriendo juntar en espacios, eh, traemos ahí el, el pienso de un proyecto para el 2022. Esperemos que todo salga bien y que se pueda hacer. Y pues ya les estaremos dando noticias, ¿no? Uh -huh. Pero eh, fíjate, él y yo fuimos compañeros en la primaria uh -huh. hace apenas unos años. El siglo ayeres. pasado, ¿no? <risas> ah, ¿Sí? Pues sí, de hecho, sí. <risas> ¡ay qué feo! Se Eso escucha hace mucho tiempo. <risas> Maestro, en, un país, yo, yo, en un país lejano. <risa> yo que estoy diciendo que hace apenas unos cuantos ayeres, qué bárbaro, te pasaste. Eh, y bueno, eh, resulta que tenemos el mismo gusto por el micrófono, nos gusta hablar, hablar y hablar, contar cosas, Ajá. entonces eh, ojalá que se pueda hacer este proyecto, yo Ajá. estoy emocionada por eso, entonces pues le mandamos saluditos al buen Beto, Y sobre todo hace, fa hace falta explotar más eh, estas de manera transversal los medios de comunicación ¿no? ahora que están abiertos, que antes nomás eran de manera vertical sí. y los que los controlaban nos decían qué hacer y cómo pensar y todo este rollo, ¿no? Y ahorita tenemos la posibilidad de utilizar los medios de comunicación de manera transversal y todos tenemos algo que decir, ¿no? Claro. Pero yo siento que hace falta explotarlos más y que la gente eh, comience a escucharlos y a participar. Y, ¿Y sabes qué? Es otra forma de ver la, las noticias, de ver tu espacio, uh -huh. o sea, realmente eh, con la verdad y con lo que tenemos que decir. no? Uh -huh. Por ejemplo, Beto tiene un programa, que a mí me encanta, soy seguidora de su programa, donde él habla sobre cine, cine comercial, uh -huh. el cine que hay en… en, uh -huh. en Muy buen tema. Ajá, en Cinépolis, en Cinemex, en las plataformas, en las plataformas eh, y él explica junto con Polo, a, a mí me encanta porque de repente ellos salen eh, con opiniones eh, ah, diferentes, no, no puedes estar de acuerdo en todo, Ajá, entonces eh, yo opino esto, no pues yo esto, entonces, pero te explican eh, las películas de una forma distinta Ajá. a la que tú puedes verla quizá, a veces no sales de acuerdo, y también a mí me ha surgido... Me, me ha pasado perdón que, que me surge la inquietud de algunas recomendaciones que ellos hacen algunas me gustan otras no entonces eso es muy padre no porque es una persona como tú no se dice crítico de cine uh -huh. aún así tiene un programa en el que logra que uh -huh. tú eh, ames esta parte de, de ver uh -huh. películas o ver series no uh -huh. entonces sí ojalá vamos a hacer en el 2022 De forma seria y junto con el señor Sergio Funk, una campaña para que la gente sepa que existe buen radio por internet, uh -huh. que tenemos buenas opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en Radio Cartón, pues tenemos jazz, tenemos música ranchera, hablamos sobre plantas, poemas, eh, poemas, libro, libros, drogas. También, ¿por qué no? <risas> eh, programa de chicas, programa de salsa. Histo Historia. Muy, eh, aquí de Guadalajara, ¿no? Muy, muy general. Generales. Eh, ¿Tú qué tienes de yo, programa? Yo, yo, yo tengo eh, 360, que ah. es el programa que hacemos todos. Dilo ahí, dilo ah. ahí. 360, 360 es radio cartón. Eso. <risa> sí. Fíjate, 360 qué padre, es un programa donde te dan chance de que tú mandes tu audio. Es darle toda la vuelta, 360. Claro, ¿y cuántos audios llevas ya? Pues ya como año y medio, ¿no? Pero en audio sabes cuántos, qué número de audios pues has puesto? 60. 60? ¿Eh? Claro que no. no. Pues claro. Es que bueno, 360, este, bueno. <risa> No, no sé, no tengo idea, la verdad. Invitamos a todos los que nos están prestando sus oídos. Si quieren, si tienen algo, ¿Algo que, que decir, decir, grábenlo, que se escuche muy bonito. Quieren cantar, recitar, decir un chiste, lo que ustedes quieran, lo pueden mandar aquí con el señor Sergio fong Y, el 360. y ellos los ponen Ahí lo está. ponen directamente Todos tenemos algo que decir sí. claro. Y también tenemos el volantín del barrio chino También Que no es por acá, pero es el mejor programa de la radio Por internet Ay. No solamente de radio cartón Ah bueno, no pues muy bien Pues ya muchas opciones, vamos a sí. trabajar Duro con esto porque De verdad hay muy buenas opciones Entonces uh -huh. se trata de que tengamos más que escuchar uh -huh. y digamos todo lo que tenemos que hacer cierto maestro pues vamos a escuchar la última canción del uh -huh. día porque ya estamos agotando el tiempo como siempre uh -huh. vamos a escuchar algo que se llama suelta el bongo uh -huh. es una salsita así rica para bailar y regresamos a decir adiós, adiós. Se oye el sonar, de un cuero sin tierra La soledad lo hace sentir sin alma Siente el llegar, oye y olvida sus penas Porque la salsa ya maestro estamos, nos daban ganas de bailar si sí, la verdad sí. en la noche nos desquitamos uh -huh. cierto sí. pues dejamos pendiente maestro este programa formalizar este programa de la 33 hoy simplemente unas opciones uh -huh. que puedan bailar en, en su fiesta de navidad ¿cierto? Uh -huh. cierto nos escuchamos el siguiente martes estamos viendo si podemos cerrar el, prog el los programas del año con eh, nuestros amigos de ciudades caminables uh -huh. Solamente que tienen mucho trabajo uh -huh. Pero bueno, veremos si, si llegamos con, con invitado el siguiente martes ¿Sale? Esperamos que sí Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos Nos, nos escuchamos, escuchamos el siguiente martes El último programa del año ¡Sí! Bailar es soñar con los pies Nos escuchamos la siguiente semana Amfibios Radio